En comunicación telefónica estamos con Ramiro roarca de la banda OVNI que se va a estar presentando este fin de semana en Frankenstein será el 19 junto a Narvales de la ciudad de La Plata y para nosotros es un placer saludarte Ramiro, antes que nada te agradezco por el tiempo no, por favor, gracias, pero... Bueno, contanos cómo son estas horas previas a presentarse en, en Frankenstein en la ciudad de La Barría con los amigos de Narvales, imagino que, que deben estar con, con muchas expectativas Si, sí, si, sí, la verdad que realmente estamos con, con, con mucha energía puesta para, para esta fecha es una fecha, es una fecha para nosotros sinceramente de, bueno de reencuentro con los chicos de Narvales algunos lo saben otros no pero Narvales es este mi, eh, tanto mi ex banda como la ex banda de, de Matías que es este, el guitarrista eh, de, de OVNI en este momento en la actualidad pero Este, fuimos parte de narvalees en la ciudad de la plata básicamente nos, nos, nos formó como músicos de rock y nos insertó en la cultura rock en, en, en la plata de así que para nosotros este es un reencuentro grato es prácticamente una, un festejo una, una fiesta para nosotros este nosotros como como ovni eh, la banda eh, está trabajando mucho en, en está poniendo mucha energía en este en esta fecha que es muy importante para nosotros este y que bueno que puede ser este el comienzo para, para para ir para ir ir cerrando el año este, esta es una fecha como para ir cerrando el año y junto con otras para cargar el año y viene con, con, con el doble de, de energía también, ¿eh? seguro ramiro te pregunto sobre tu experiencia ya con Narvales como músico ¿Cómo vivís este proceso de, de, de inicio, si se quiere, de OVNI, estos primeros pasos que están dando a, a paso muy firme, por cierto? Sí, sí, sinceramente nosotros estamos bastante contentos de, de lo que se viene dando. Eh, sinceramente nosotros con, bueno, con Narvales, este, eh, tanto Matías, Gelso como yo, este, traemos digamos eh, una, una, una cierta experiencia, eh, tanto en aciertos como en desaciertos, Que, que, lo, que traemos esa información a OVNI como para como para que el proyecto eh, tenga un rumbo firme. este A priori ahora eh, tuvimos la suerte, sinceramente te digo, tuvimos la suerte de encontrarnos con músicos este, en, en Olavarría eh, muy buenos, que tienen muchísima energía y tienen mucho para dar. Eh, ya te, ya te, te, te cuento un poco que es... Matías Lazarte está en la batería es eh, el ex desertores y uh -huh. eh, cuando veníamos con Ardades, hemos compartido escenarioes con ellos ellos eh, matías me, nos conoce digamos me, me conocía de antes inclusive después está en el bajo está surigo y viernesna surigo es una música una, una chica que toca muy bien el bajo también pertenece acuri bien este, así que tiene una experiencia importante es una, una persona de estudio Y ahora eh, tenemos la, una reciente, reciente incorporación, el Chaito Rodríguez, eh, es un pibe de... Eh, no es de Olavarría, eh, pero está en este pibe acá, así que eh, vino, se sumó con muchísimas, muchísimas filas, este, la verdad que tiene mucha, mucha energía, y bueno, justamente este viernes 9 es el debut, eh, pero la banda está más firme que nunca, ahora está muy firme en este momento a pesar de que tuvimos algunos cambios integrantes esta formación eh, se nota en los ensayos que tiene una firmeza distinta cada uno está aportando lo suyo a pesar de que son la mayoría son canciones mías uh -huh. pero las tiramos las tireré a la cancha digamos y cada, cada uno interpretó la, la esencia de cada canción y lo, lo, lo pudo aplicar lo que lo que cada uno sentía digamos, en el instrumento siempre pensando En, en, en que la canción funcione, tenga, no, no pierda su espíritu, ¿no es cierto? Seguro, eh, seguro. Pero estamos, nosotros estamos eh, muy ilusionados también, hay algunas personas que se nos han acercado, de hecho hay algunas algunas caras que hemos visto en los pocos recitales, creo que tenemos seis recitales desde de, de que nacimos, y hay y hay gente que, que los vimos que ven casi todos, por ejemplo, y esto para nosotros es muy importante. También se comunican a través de los medios de comunicación, y el Facebook y otros, y otros medios que evidentemente están están ahí prendidos a ver qué es lo que puede pasar con nosotros. Seguro. Ramiro, y esto te lo pregunto a nivel personal, vos que venís de una ciudad de La Plata eh, donde, bueno, obviamente yo estuve estudiando allí también y hay una variedad muy amplia en cuanto a lugares para tocar, en cuanto a bandas para ir a ver, eh, el espectro es mayor porque la ciudad obviamente es mayor Es, es algo lógico mi pregunta es ¿cómo encontrás a Olavarría por estos tiempos? Eh, con, con lugares para tocar con bandas que están sonando muy bien eh, ¿cuál es el, el, el primer concepto que se te viene o que te formaste una vez llegado ya a la ciudad nuevamente? digá yo tocaste un tema fundamental eh, de hecho lo he hablado con otras personas con otros colegas lo hablo permanentemente mirá yo encuentro en Olavarría un circuito de, de rock de, de bandas de under por ahora Ander eh, incipiente que eh, sinceramente está pidiendo pista uh -huh. eh, eh, te puedo nombrar varias bandas eh, de, caso Frasero caso, bueno, ha sido Plexipu han, ha sido también con músicos de otra ciudad pero han tocado acá mucho tienen público acá pero ya bueno, hay un montón de salgénero pistolar bueno, me, me, me, hemos tocado con otras como Mr. Mugushim hay un montón de, de bandas que eh, están dando, algunos están dando como sus primeros pasos y otros ya ah, tienen un bagaje importante y el público está respondiendo hay un circuito estable que yo, te digo, soy, soy un tipo de 33 años este este circuito que está hoy no estaba pero para nada cuando yo tenía 18 y estaba todavía acá en la barría uh -huh. no, por, por supuesto que nos fuimos, me fui para La Plata y en La Plata bueno, cosa que vos quizás una baldosa y salen 10 bandas pero También hay, mucha, hay mucho crisol de gente, de mezcla, de juventud, que va, que es consumidora de rock, eh, es público y es seguidor, que no la a pesar de que la hay, hay como una, una determinada cantidad de gente que tiene esto como cultura, tiene la cultura rock de ir a ver bandas, eh, las bandas están respondiendo. Hay bandas que realmente sonan bien, hay bandas que piden pista. Bien. Ahora, respecto, con respecto de los bares, eh, y bueno, eh, es como todo, en, me parece que en todas las ciudades eh, hay algunos bares que le juegan al favor al músico y, otra, y otros bares que no tanto Y vos Ahí me a mí, uh -huh. eh, ¿en qué bar tocarías o porque, o en qué bar te apoyan más? Y en realidad ninguno, uh -huh. porque en todos el músico tiene que pagar algo para tocar. Seguro. Y yo en eso eh, no estoy de acuerdo. Uh -huh. A estoy de acuerdo con que el músico no se mueva para que vaya público a verlo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, por ejemplo, la cultura otra cultura con con, eh, eh, con ovni, tenemos otra cultura que es vender a anticipada, invitar a la gente, insistir un poquito más con que, bueno, estamos haciendo, estamos trabajando para esto, vengan a vernos que no no, no van a, que van a pasar un buen momento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque trabajamos para eso. Seguro. Yo creo, Ramiro, que eh, acá está la adaptación del, del músico, que más allá de hacer su arte arriba del escenario, en el estudio, ensayando, también viene, empieza a trabajar desde abajo del escenario, en la previa, en la colocación de entradas, en los afiches y demás. Sí, sí. Mirá, 50 50. El otro día tuvimos en, en, en, la, en la sala un debate sobre ese tema, justamente con mis compañeros de banda. Inclusive, eh, yo tengo la postura, yo vengo de una cosa que nosotros, eh, con las valesas, prácticamente le insistíamos a la gente para que vaya. Uh -huh. eh, nos poníamos metas, había que vender, había que a cada uno. Bueno, dale. Esa era la idea. Ese empuje la gente arriba del escenario, lo ve, porque hay una conexión entre los músicos. Cuando algo te lleva tanto esfuerzo, realizarlo, cuando vos lo ves materializado, esa conexión se nota. Seguro. Se nota, además que se nota en cada nota que vos tiraste, y o cada interpretación que haces con el instrumento más allá de eso eso debería ser la función principal porque hacemos música sin embargo eh, hay otro hay otro aliciente energético que la gente lo nota entonces y eso es lo que la, lo que la gente acompaña bien lo que la gente acompaña está y con muchos casos acá la realidad está pasando espero que empiece a suceder con ovni porque nosotros que eh, nos manejamos con esa cultura ¿me, ¿Me explico? Seguro, totalmente totalmente Por eso estamos, nosotros estamos muy ilusinados ¿no? Estoy tranquilo, está pasando algo muy agradable Ya, te, ya tuve una experiencia con Narvales De una banda que más o menos Se iba bien Hemos, O sea, he vivido con Narvales momentos inolvidables Pero con él está haciendo algo bastante fuerte también es como, de alguna manera, una segunda oportunidad eh, Así que eh, Creo que la gente Eso lo va a ver eso lo va a ver, ahora si la música le gusta no, bueno, esas son subjetividades pero Seguro. esa energía y ese esfuerzo lo, lo va a ver y en otras bandas de la barria, insisto la veo y me gusta, mucho, me gusta bien mucho. Ramiro, te agradezco por este contacto el 19 de septiembre la invitación está hecha para todos en Frankenstein Bar, junto a Narvales ¿a qué hora aproximadamente estarán comenzando? mira, eh, la puerta las puertas se abren a las 24 horas este, así que Narvales eh, abrir el show eh, a la brevedad, seguramente una, una, una de la mañana, una y monedas, o para que la gente se acomode ahí, sobre todo Frankenstein que tiene un poco esa política, que a partir de las 12 se abre la puerta, así que la gente entre que llega se toma un trago, espera hasta que nos, no, no, nos, eh, se llene un poco el lugar, y se, se contagie eso de, de que dejó de ser un lugar para comer, y no, ahora vienen eh. recitales, Este, así que vamos a pasar va en Arvales a la breve a la brevedad, ahí una una y cuarto y nosotros estaremos tocando una hora más tarde, más o a las dos de la mañana, imagino un poquito más, hasta unas tres y media, de la mañana, que son las políticas del lugar. ¿Precio de la entrada? quedó pendiente que no te pregunté? Ah, el precio en la entrada está 30 pesos, anticipada, que la tenemos, pueden, se pueden comunicar en la página de OVNI, está a 20 pesos anticipada, te la hacemos llegar y tenemos una promoción con remera, más centrada de ovni, a 90 pesos. Bien, están muy bonitas, las vi las remeras. Ah, bueno, muchas gracias, sí, están sí, bien, están bien. Está bueno, eh, la propuesta está hecha entonces para escuchar rock, para conocer una banda que, que se está formando, pero como recién decía, realmente viene con paso firme. Eh, calidad de músicos eh, muy buenos, por cierto. Y bueno, junto a la gente de Narvales también que llega a la ciudad, así que habrá que recepcionarlos como se merecen a ellos. Sí, sí, sí elegante, muchas gracias. Te mando un abrazo grande, Ramiro. Por favor por el contacto, un, un abrazo grande a la gente de la Barrera Rock, sigan con esto sigan apoyándonos